Si, si querés, escuchamos a Rubén Ojuez que habla de estos dos temas en este audio. Escuchamos al ministro de Salud. Bueno, la verdad que me estoy este, enterando casi con ustedes. Yo he hablado con el ministro de Obras Públicas, reiteradas oportunidades para saber cómo venía la obra, porque eh, al Ministro de Salud generalmente se le pregunta cómo va el hospital y sabíamos que venía un retraso con una curva descendente y también sabíamos de que en vez de 300 operarios había 30 y que se habían retirado algunas máquinas y todo lo demás, este, pero evidentemente quien llevaba Este, el control de esto es obras públicas, quién sabe mucho más de obra. Nosotros lamentamos que esto genere un atraso en, en lo que es el Hospital Nuevo, que es un desafío lindo, un hospital pensado a 50 años eh, armónicamente donde sabemos que desde Lucio Mola ya hay sectores que están muy, muy viejos, se ha ido armando como un rompecabezas de acuerdo a las necesidades. Tenemos obras este, edificación muy, muy vieja, vieja, eh, más o menos nueva y nueva, conviviendo y eso hace que no haga un hospital armónico pensado en un todo. Así que lamentamos que se retrasen el tiempo, esperemos que esto se pueda solucionar y cuanto antes poder contar con, con un hospital de esta característica que sería ya este, muy importante para la gente que trabaja en salud pública pero también para la, para la gente que, que concurre como este, paciente ¿no? ¿Se sabe qué pasó con esa UTE? No, la verdad que desconozco cuáles fueron las causas eh, Sí sabíamos de que por supuesto tenían algunas dificultades con respecto a lo que era un presupuesto inicial, con... luego sufrió una gran devaluación hacia sobre noviembre, diciembre, y después este, el aumento del dólar del 10%. De 10 pesos a 15, hoy tienen que poner mucha aparatología importada en la empresa y obviamente eso generaba una, un desbalance muy grande entre lo que ellos cobraban y lo que tenían que invertir en el hospital. Supongo que eso puede ser una de las causas. Este, sé por obras públicas también que lo que han hecho hasta ahora está muy, muy bien la obra realizada en la estructura, pero bueno, hay que empezar a completarlo con aparatología muy cara. ¿Piensan este, terminarlo e inaugurarlo en su gestión? Sí, no solo pensamos, sino que es el deseo nuestro y, y por supuesto del gobernador poder hacerlo. ¿Es el camino rescindir o habrá que arreglar con la misma empresa los costos? La verdad que no sé, eso es una cuestión que lo va a tener que arreglar seguramente obras públicas con la empresa para ver si encuentran una solución o el camino rescindir, la verdad que no, no, no tengo este, ese detalle fino. Eh, ministro, participando hoy en el acto de colación, contame un poco de qué profesional se trata. Bueno, eh, la verdad que vengo a un evento que me trae un poco de nostalgia porque yo soy este, egresado de la residencia de la provincia de La Pampa y este, no debe haber algo más lindo como este, poder entregar un, un certificado de estas características, donde está toda la familia, donde este, aquí se ve coronado el esfuerzo de, de un grupo familiar, de, de la sociedad, y bueno, cumplir con esto que es tan importante para nosotros, de, de tener en cuenta el recurso humano y, por supuesto, eh, capacitado. Así que también quiero destacar que nosotros desde el inicio venimos trabajando para que todos los residentes formados en la provincia de La Pampa se queden en la provincia de La Pampa. Ya están este, todos contratados o en vías de contratarse. ¿Y están destinados para el interior de la provincia también? Sí, el, digamos, eh, nosotros hemos... Eh, programado y destinado con la gente de Recursos Humanos que este recurso que está formado en la Residencia de Medicina General sea todo para el interior, para empezar de una vez por todas, con esto que estamos siempre diciendo de la descentralización, de atender mucho más cerca de la gente, de evitar las derivaciones a Lucio Molas y a Centeno. Así que ni para Lucio Molas ni para Centeno. Es decir, puede haber alguno para Santa Rosa en el área, pero la idea es que vayan al interior de la provincia de La Pampa y empecemos a resolver eh, Los problemáticas de la sociedad cerca de su domicilio. Ahí estaba la palabra de juez, de alguna manera dando a entender un